Vamos a saludar a la intendenta de Eduardo Castex, Mónica Curuchet. ¿Cómo te va, Mónica? Buen día. Hola, Monica... buen día. ¿Cómo estás? Ah, bien. Eh, eh, se ve que hay un, un delay. Eh, ¿Cómo están en Castex? Hace mucho frío, me imagino. Más vale. Hace frío, como en toda la provincia. Pero bueno, estamos, estamos bien, estamos contentos. Imagino que, que han llegado las noticias, así que estamos muy... Muy felices con la entrega de casas que se ha dado en la localidad y bueno, nada, pasando estos días pero con buenas noticias. Más vale. Eh, durante el fin de la semana pasada se entregaron 50 casas, se anunció además la construcción de 25 más. Eh, ¿Esto ya lo tenían sabido o fue una sorpresa agradable para la gestión? Mira nosotros, a ver, las la 50 casas que son parte de dos programas distintos, está previsto que se entreguen, estábamos esperando, se había realizado el sorteo y bueno, la noticia llegó el lunes anterior, así que el miércoles la gente tuvo ya las charlas con IPAB y la, la información de que el viernes llegaba el gobernador para hacer la entrega, así que contentos porque fue muy ágil todo el, el proceso, así que feliz por eso. Respecto de los no anuncios del gobernador, nosotros hace un tiempo ahí veníamos trabajando con, con IPAB en el tema de sesión de terrenos y se había ya avanzado sobre alguna cuestión de infraestructura y demás sobre una manzana. Así que si bien no lo tenía confirmado, entendía que el anuncio podía darse, así que muy contenta también porque se haya confirmado la posibilidad de darle continuidad um, al trabajo con IPAB que, bueno, tiene que ver con estas 25 casas más que se anunciaron. Bien. Eh, ¿Tenés medido el déficit habitacional en la localidad? Y en Castex yo creo que nosotros cuando iniciamos la gestión estábamos en algo más de 400 milas y el déficit, el último, el último sorteo que se hizo de casas Eh, que fue este año, hubo 240, 250. Nosotros también, desde una política municipal, hemos armado un programa que tiene que ver con venta de terrenos, con servicios, y ahí también tuvimos unos 88 inscriptos, así que calculá alrededor de unas 300 familias que, que están en búsqueda de un espacio donde tener su casa. Bien. Eh, ¿Y cómo, cómo está la municipalidad? Eh... En cuanto a los fondos coparticipables, que sabemos han afectado a cada municipalidad, ha, ha sufrido recortes sensibles, sí. eh, puntualmente, Castex, ¿qué es lo que, ha, lo que está sufriendo en este momento? mira nosotros en la localidad sí tenemos una realidad un poco distinta, no quiere decir eso que no estemos muy sobre lo que se se presupuesta y sobre lo que se va pudiendo confirmar día a día. Mm. Pero sí también es cierto que durante la primer gestión, esta es una segunda gestión para mí, pudimos ordenar un montón todo lo que tiene que ver con el tema números, finanzas, recursos entonces eso significa que bueno, estamos, está, empezamos la segunda gestión del no hay plata más, más holgados en cuanto a, a la planificación también proyecté mucho todo el año pasado y este trabajos que tengan que ver justamente con los recursos municipales, la austeridad sobre todo y eh, el planificar obras posibles. Así que en ese sentido nosotros no hemos todavía sentido la afectación, pero bueno, sí estuve en una reunión con intendentes del espacio donde siendo primera gestión estaban con problemas para paraguinaldos. Así que eh, la realidad es esa, o sea, aquellos que no han podido todavía organizar el tema de, de números de recursos en sus municipalidades la coparticipación toda, no, no les terminaba resolviendo la cuestión de sueldos. Claro, eh, aludís a este encuentro que hubo de dirigentes, sobre todo de, de Juntos por el Cambio, eran eh, a esta reunión que... Sí, pues, sí, cuando yo llego al espacio claro, justamente sí. se refiere a eso, somos de, de Juntos por el Cambio, gente de intendentes del PRO y intendentes del AUCEP. Después vino el anuncio del gobernador de estos adelantos de coparticipación para afrontar justamente los aguinaldos. ¿En el caso de Castés necesitan de eso o, o se las rebuscan de otra manera? Nosotros ya habíamos pagado en ese Ajá. caso, pero sí hubo un, buena, un, un buen anuncio que tuvo que ver con la coparticipación que entraba este martes, mañana. Claro. Hubo el 50% se adelantó al viernes, ¿no? así que... Eso fue lo que llevó alivio a aquellos municipios que no habían podido alcanzar eh, el número necesario para pagar sueldo y aguinaldo del mes de junio, que bueno, es lo que habitualmente uno se le complica dentro de la administración pública justamente junio y diciembre cuando tenés que afrontar el pago de aguinaldos. Así que con eso entiendo que la mayoría han podido, han podido pagar. Y más allá de la cuestión financiera y administrativa de la municipalidad, que por lo que decís eh, está relativamente aliviada, vamos a decir así, también gracias al manejo que pudiste hacer vos misma en la primera gestión. Eh, pero sí. eh, más allá de esa cuestión, ¿notas en Castex que hay eh, situaciones sociales que hasta hace un par de años no existían? Esto que golpean las puertas de la municipalidad para pedir para el gas, para el pago del alquiler. Lo que tenemos, a ver, nosotros ya habíamos previsto que iba a haber también una situación complicada con el tema de alquileres, que lo mencionas recién, la verdad es que los alquileres habían subido un montón y eso, bueno, sí se complicaba mucho al momento de, de pagar y después tener los fondos para, para poder vivir el día, ¿no? El día a día y llegar a fin de mes. Eh, en ese sentido, nosotros hemos implementado una ayuda para alquileres y también el tema de módulos alimentarios, que en realidad no aumentaron, se mantuvieron, pero también es real que nosotros hemos trabajado mucho con el tema del IBS, esta índice de vulnerabilidad que después define también el aporte RAFE, para para los que tienen tarjetas sociales provinciales ¿no? entonces uh -huh. también eso es como una buen acompañamiento de sectores vulnerables así que yo lo lo que por ahí he visto es eso por ahí en Castex hay un trabajo muy minucioso sobre los sectores que pueden estar más afectados y bueno eso por, por nada por todo este trabajo ha hecho que la situación esté contenida si sí, uh -huh. también es real que uno lo ve todos los días, los sueldos eh, han quedado por debajo de lo que uno necesita el costo de vida del mes entonces bueno, también eso se siente el último, el último mes también hubo, o los últimos meses también hubo algún a, algunas voces del comercio también con algunas necesidades de, de más, más ventas porque bueno, han caído en las ventas, así que bueno, creo que este es un trabajo día a día. Por eso cuando nos juntamos los intendentes estamos ahí tratando de resolver todas estas cuestiones que nos impactan directo en, en nuestras oficinas, que es como, bueno, a ver, en el momento, en el inmediato, cómo soluciono el tema de, de cualquier vecino nuestro que, bueno, lamentablemente por ahí no llega a fin de mes o que no ha podido resolver. Nosotros también trabajamos mucho con el emprendedor chico, el emprendedor chico a partir de los créditos, eso también se acompaña un montón, también ayuda... Así que creo que lo, que lo que hemos podido hacer es tener un buen manejo, un conocimiento de todo lo que son las herramientas que tenemos, no solo municipales, sino también provinciales, para acercarle a los vecinos y que los vecinos puedan estar desde ese lugar más contenidos. Bien. Mónica, ¿cómo dirías que es en, en, en Castell la relación con la oposición? La relación con la oposición, ¿cuál oposición? La, ¿La local? Claro, claro, la oposición eh, legislativa a, a tu gobierno, digamos. Bien, tengo, ahí tengo... Yo la verdad es que he sido concejal de dos gestiones y eh, me, me resulta muy difícil el diálogo. No tengo posibilidad de, de que se comprendan situaciones. Hay una necesidad imperiosa, pero creo que las épocas también cambiaron, de tener una sobreexposición y eso lleva a que haya um, sobreactuaciones. De, no me preocupan lo más mínimo los planteos que se hacen, yo estoy muy segura de la administración que llevamos, de la forma que trabajamos para Castex y lo que más tranquila me deja es que los vecinos lo ven, me han apoyado de la manera que me han apoyado, así que... En ese sentido no tengo inconvenientes. Siempre les digo, para mí es una gran oportunidad la que me dio la gente de Castel de trabajar por Castel, lo voy a hacer en ese sentido. Y voy a, estoy, mi oficina es una oficina que, mira, me pasa todo el tiempo. Entran y dicen, mira, no la conocía. Bueno, puertas abiertas. Y no es una ficción, es puertas abiertas. Entonces, cuando vos podés solucionar las cosas, plantearlas, que sean constructivas desde el conjunto, que es lo que justo justamente planteó el gobernador en la visita a Castex, eh, en el reconocimiento del trabajo municipal también, en el trabajo en conjunto, y vos no lo podés hacer en lo municipal, es porque hay otros objetivos que no tienen que ver con el crecimiento de la localidad. Uh -huh. Yo trabajo todos los días para eso, cuando hay sugerencias las recibo, lo malo es que no hay sugerencias, hay solo una necesidad de figurar en los medios. Bien, vos, vos decís que, eh, digamos, una cosa es tu vínculo con el peronismo ¿En la provincia hay otra con el sí, peronismo claro, local? Sin ninguna duda uh -huh. sin ninguna duda. ¿Cómo calificas sí, claro. la, la gestión hay una, a de, ver, de Cilioto? Hay, hay, una, hay una situación de mucho respeto y de mucho trabajo en conjunto. Yo siempre les digo, al gobierno provincial me da respuestas porque yo soy muy respetuosa y cada vez que voy a solicitar algo es con una planificación y con un proyecto atrás. Entonces, cuando vos tenés una, una, una, un compromiso tan fuerte con tu localidad... Eh, no hay forma, eh, el gobierno provincial, así como lo dijo el gobernador los otros días en Castex, ve en Castex, pampianos y pampianas, y así debe ser, más allá del, del, del signo político del intendente. Ahora, cuando vos llevas eso al ámbito local, y desde el ámbito local, en vez de sumar, tratan de estar para salir en un medio sin... Eh, recibir ningún tipo de explicaciones y todo transversarlo, yo ahí me quedo sin herramientas porque no puedo entrar en esa, en esa situación porque tengo que seguir trabajando el otro día para la gente de Castex. Estamos hablando con Mónica Curuchet, que es la intendenta de Eduardo Castex. Eh, más allá de la gestión, eh, entiendo que también te interesa, por supuesto, la construcción política, esto que decís, el, el, el encuentro con, con tus pares del mismo espacio político, Viene un periodo electoral que tampoco se puede este, dejar de lado. ¿Cómo, ¿Con qué expectativa lo estás abordando ese momento? Mira, nosotros en realidad cuando nos reunimos eh, fue más un trabajo de, de, nuestro, de, de nuestra función de intendente. Sí, estamos sabiendo y por supuesto, eh, a ver, cada uno tiene posturas tomadas respecto de lo que viene pero también somos respetuosos del espacio al que pertenecemos y cada uno de los partidos está tratando de definir. Para mí el espacio de los intendentes es un espacio de construcción eh, que ha venido siendo, que ha dado muestras de un trabajo conjunto, que, que somos realmente los que tenemos el termómetro de, de lo que pasa en la sociedad pampeana, porque somos justamente los que, como hoy te decía, atendemos las necesidades de la gente. Así que yo apunto a, fundamentalmente a la construcción a partir del espacio donde los intendentes estamos trabajando para dar respuesta. Así que por ahí va a ir toda la construcción que yo pueda uh -huh. Bien. Eh, el eh, año, te... el año que viene y los uh -huh. pox, próximos. Bien. Eh, ¿Vos este, te, te sentís radical? De, de lo... Pregunto, la, la última vez que eh, habíamos conversado que no estabas afiliada, no sé en, en ese sentido cuál es tu relación institucional con la UCR, si la, la tenés efectivamente, si sí. participaste del encuentro de mujeres. Participé del encuentro de mujeres, yo, yo estoy dentro del grupo de, de, de radicales, uh -huh. participé del grupo de, del Congreso Nacional de Mujeres, estuvimos con un grupo de mujeres de acá de la localidad, hace pocos días también abrimos el comité para una charla de un custodio de Alfonsín, contando anécdotas de, de su paso por la vida con el, con el expresidente. La verdad es que mi vida militante pasa por la UCR, así que estoy dentro de ese espacio. Perfecto. Eh, apareció en, en, las en algunas conversaciones en los últimos tiempos tu nombre como una pos un posible plan B de candidaturas legislativas. Eh, no lo Qué había escuchado, lo no lo había escuchado y lo estuve escuchando <risa> ahora. Eh, te lo, así que te lo pregunto, ¿vos tenés alguna intención? Si o, me, o entran... No, si me ponen de... No, si me han puesto de plan B era nada más que para llenar la nota. No hubo nunca <risa> ningún tipo de conversación al respecto. <risa> Dentro de la sinceridad que ustedes saben que pasa esto. <risa> Está bien, pero... No, pero eh, eh, eh, eh, si, si alguien te propusiera ser candidato, ¿entra en tu radar esa candidata? ¿En... No, no. Es, es que no solo, no solo es solo una propuesta. Tiene que haber todo un proyecto atrás. Entonces, claro. Yo cuando trabajo trabajo de esta manera y tiene que haber una construcción, por eso te dije que la construcción mía de cara a lo que puede ser otra, otro ámbito político que no sea el local, va a ir eh, junto con los intendentes y hoy no lo estamos planteando, así que por ahora no hay nada nuevo. Bien, está desechada esa, esa supuesta teoría entonces. Sí. <ríe> por ahora intendenta de Castex y por los dos años y medio que me queda. Muy bien. Mónica, eh, te hago una, una consulta final. Empezamos hablando del frío eh, hace un ratito. Eh, sí. eh, eh, ¿Hay alguna medida de política pública que tome frente a estas circunstancias extraordinarias del clima? Eh, que, algo que puedas... Que Mirá, nosotros, que... nosotros desde la gestión... Eh, Hace, yo creo que ya está, este es el tercer o cuarto año que lo implementamos. A partir del 15 de junio nosotros hacemos que todo el personal que trabaja en la calle, en, al aire libre, entre ya a las 8 de la mañana eh, con un hora, una hora de retraso y respetamos el horario de salida. Eso se mantiene desde el 15 de enero hasta el 15 de agosto aproximadamente y eso es una política que implementamos. Así como también damos permisos a, a padre o madre para salir a buscar a los chicos a... Al colegio son derechos que hemos ido reconociendo dentro del municipio de Castex, producto de, la, de las necesidades y de, la, de realmente son situaciones particulares. La, la municipalidad o mi gestión no empezó del todo bien con los sindicatos, pero yo misma les dije que me comprometía que la que más derechos le iba a dar a los trabajadores de Castex era la intendenta y así he tratado de hacerlo. Así que los empleados municipales de la localidad, desde el 15, 20 de junio, hasta los mediados de agosto que terminan de ir los fríos muy fuertes, entran a las 8 de la mañana a trabajar todos aquellos que son a, eh, los que están expuestos a los mayores fríos y al aire libre. Bien. Mónica Curichet, muchas gracias. Y si quedó algo por agregar, por supuesto bueno. que te escuchamos. No, nada para decir. Siempre agradecida por la buena predisposición, por dejarme llegar con mi mensaje a la provincia. Eh, por ahí no es mucho mi, mi objetivo, pero sé que está bueno que, que nos conozcamos y que en otros municipios, en otros eh, ámbitos, sepan de cómo está trabajando Castex. Habitualmente difundo mucho el turismo en la localidad y lo que estamos creciendo y haciendo, así que esto de, de poder también mostrar políticas públicas me parece un montón el espacio. Contame un poco de, de la cuestión turística, a ver, porque históricamente Castex no está muy referenciado con, eso, con ese punto, así que, ¿qué es lo que han podido crecer? Mira nosotros en la localidad tenemos hoy, si yo no tengo hoy el número en, en, en concreto de cuánto se ha crecido, pero... Te digo que hemos abierto por lo menos tres alojamientos más, como para que la gente pueda llegar a quedarse eh, de pasada una noche, dos noches en la localidad. Se ha ampliado muchísimo todos los atractivos del parque de los dinosaurios. También hemos eh, puesto en funcionamiento todo lo que tiene que ver con el cucú, que es, un, es patrimonio histórico de, de la localidad. Tenemos una oficina de informes turísticos con todo lo que tiene que ver con el merchandising de, de Castells y de los dinos en la terminal de... ...de ómnibus de Castex... Este, este, ...estas vacaciones de invierno... ...nosotros las vamos a estar... disfrutando desde el 12... ...con actividades en el Parque de los Dinos... ...el fin de semana siguiente... ...que es el 19 creo... ...si sí, 19 y 20... ...vamos a tener todas actividades recreativas... ...y deportivas en la pista de ciclismo local... Eh, ...con un show también infantil... ...y el 20... ...el 26 y 27... ...vamos a cerrar con tardes de cine en el centro cultural y también con talleres culturales donde los chicos van a poder maquillarse, van a poder dibujar, van a poder cocinar, pasar un buen momento con la familia, algunos también van a poder bailar y bueno, y finalmente dos funciones de cine el 26, dos funciones de cine el 27 también para, para terminar las vacaciones lo mejor posible. Así que siempre pensando en cosas para, para las de la localidad que va a tener posibilidades de pasarla bien en vacaciones invierno también en Castex y aquellos visitantes que vengan van a encontrarse en el parque de los dinos con el brachiosaurio que es el dinosaurio más grande que está construido dentro del parque de los dinos eh, tiene un cine en la panza del dino, vos hay una puerta que entras al interior, tiene 25 butacas, ahí se pasan documentales de dinosaurios y este, este año vamos a estar inaugurando también ahí una reseña histórica de cómo se construyó el parque, además de un mirador especial donde tendrán un punto panorámico para sacarse la foto de, de todo lo que contempla el, el predio completo de los dinos con más de eh, 15 estatuas en, en dimensión real. Gracias de vuelta, Mónica. Bueno, gracias y los esperamos. Ahora que ya me viste la puerta, los invito a todos a pasar por Castex, que tenemos lindas propuestas. Dale. Mónica Curuchet, la intendenta de Eduardo Castex, hablando de todo un poco, la verdad.